hoy quería felicitar más que felicitar quería celebrar con mickey crack vaya rima yo bien estaba por tu millón micrack bien felicidades loco Abierto tantos mundos, nunca abandona el rumbo que seguía sus pies, por eso lo ama todo el mundo. Felicidades Mike Crack y espero que te guste, un millón de Mikeys tienes, ya eres Tom Youtuber. No dudes, sientas, escucha lo que inventa, me que que fascina con historias suculentas. Ya es lo que revienta, no hay comparaciones, el perro más trolero que ha conocido a todo Dios. Y es que ladra, grita, muérdete, mastica, te empuja la lava, media corazón se excita, es que es dinamita, bien lo sabes tú, con hambreso de su lado se la rey de todos los Uh, o si sea, es suave calentito, dios de los perritos Todo lo que quiere tener muchos diamantitos Lo único que sana, el oro y la manzana Por eso suena sana, culito de rana Si no se sana hoy, que lo haga la manzana El oro, la manzana Mycrack <risa> Minecraft nos ha enseñado que nunca hay que rendirse Pues los sueños se cumplen pero fácil nunca es dicen Si tú quieres soñar, no sueñes una vida Pues vive un sueño Mike y verás como tú lo pillas y y pequeño un día apareció Amarillo y eléctrico de pronto se encontró No entiendo la sorpresa, a mí no entiende nada La único que sabe soy Pikachu Mike Soy Pikachu Mike biga chu ma don't oh. be be be biga chu chu biga bi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 PIT JAS BIEN JAJAJAJA <risa> FELICIDAD POR ESE MILLÓN MINECRACK Ojojo oh, oh, oh.